Teniendo en cuenta... Sí, habría hipotéticamente pasa. ocho nombres dando vuelta, ¿no? Pero eh, si querés, interrumpimos este análisis nuevamente Argentina porque está Lamas desde de Japón. A ver si lo escuchamos un poco mejor. Eh, bueno, Julio, nos decías de lo, de lo bueno que, que había sido esta clasificación y yo te agrego algo más, este que, que justamente para, para esta nueva ventana, este nuevo sistema... Encima, este, la, la, la, la zona este, fue con Oceanía, con lo cual eh, había algún escollo más grande como Australia, como Nueva Zelanda, pero sin embargo así todo este, se las arreglaron para meter ocho victorias consecutivas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, es novedad, ¿no? En definitiva que eh, Oceanía se junta con Asia y eso Australia es el equipo más fuerte de toda esta región, en un primer escalón solo, y Nueva Zelanda también es un equipo fuerte, y bueno, nos tocó una eh, un, un grupo en el cual también jugamos con Irán, jugamos con Filipinas, así que eh, fue exigente. Lo que ahora refuerza nuestra confianza o, o no, nos prepara de mejor manera para... El, el campeonato mundial, ¿no? así que eh, la verdad que tiene mérito lo que lo que hicieron los jugadores y lo que hizo el equipo, también lo de tener eh, resiliencia en el momento de estar cuatro partidos perdidos y bueno, este poder transformar una dinámica negativa en una positiva no es tan fácil y eso también al equipo lo hace salir reforzado. Eh, lo hemos charlado en otras oportunidades, pero uno siempre a la distancia, ¿no? Y, y como no estamos en el lugar, como no tomamos dimensión de, de muchas cosas que pasan, digo, el hecho de estar eh, en, en, en, en un, con una cultura completamente diferente, en un lugar muy alejado de tu casa y todo eso, imagino que también te debe dejar a vos y a Herman con, como, eh, con, más que satisfecho por el hecho de haber cumplido con este, este objetivo de meter a Japón dentro de, de, del próximo mundial, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos. Eh, porque eh, en el exterior siempre es difícil, acá eh, esto está muy lejos, es distinto eh, y... No, no lo digo desde lo deportivo, digamos, como como coach de básquet, no, pero como coach eh, de, de persona, eh, la verdad que ha sido un desafío de los más exigentes que he tenido. Y bueno, esta aventura ¿no? que emprendimos con Herman y que ahora este, tiene este objetivo cumplido que que después de 21 años Japón consiga la clasificación por sus propios medios, eh, hace que todos estén contentos y satisfechos con el trabajo, eh, para nosotros eh, es una, eh, una satisfacción por la tarea realizada, estamos contentos, la verdad, eh, que estamos contentos. Sé que cuando, eh, también por hablar con otros entrenadores, cuando uno va a buscar un desafío, Eh, ...o cuando lo vienen a buscar... ...para un desafío como este... ...en el caso tuyo... Eh, ...y el de Herman que vos lo, lo, lo elegiste... ...como tu asistente... ...digo, eh, hay hay internamente... ...hay realidades... ...o sea, eh, no es que uno haga un discurso... ...para la afuera y para la adentro no... ...pero obviamente que la empresa era difícil... ...porque era un poco como lo que estabas diciendo vos recién... ...hacía mucho tiempo que Japón no se clasificaba... ...por mérito propio deportivo... ...dentro de la cancha, ¿no? En algún momento... Eh, ¿Pensaste que no se podía dar la clasificación o nunca pasó por tu cabeza eso? Ni una cosa ni la otra eh, eh, Ni siempre pensé que íbamos a clasificar estando 0-4 porque lo que estábamos pensando ahí era cómo eh, jugar mejor y cómo intentar que vengan al equipo Faseca que Hachimura y Guataná, y que pensamos que eh, con la subida en la tasa de talento nos iban a ayudar a ser un mejor equipo. Entonces, si para, para describirte mi pensamiento, te tengo que decir, 0-4, bueno, ¿cómo podemos este, mejorar como equipo, eh, mejorar nuestro funcionamiento y tener este, algunos refuerzos que dentro de la cancha han crecer nuestro nivel deportivo? le ganamos a Australia, ese fue un día que marca la historia de este equipo, este, eh, porque eh, ganarle al mejor equipo de todo el área, ellos además con el mejor equipo que presentaron en todas las ventanas, con dos NDA, eh, claro. y que sea la primera vez que Japón le gana, era bueno si le podemos ganar mejor, quiere decir que algo podemos hacer, podemos jugar mejor de lo que lo estamos haciendo, y bueno, después le ganamos por 40 puntos a China Taipei, que nos había ganado acá por uno, y pasamos a la siguiente fase, en eh, cuando pasó eso teníamos seis partidos por delante, y bueno, Herman me dice, con 7 de 8, con 5 de 6, nos clasificamos, bueno, digo mira vamos a pensar en los próximos dos, eh... <risa> eso fue la ventana de junio cuando le ganamos a Australia, en de septiembre en los dos casos tuvimos cuatro semanas primero y tres semanas después a los jugadores y nosotros en el primer partido de la ventana 4 le ganamos a Kazajistán y Kazajistán defendiendo tremendamente bien en un nuevo paso adelante del equipo que además significó la primera vez que jugaban juntos Hachimura y Guatanabe que para mí van a ser la cara del equipo los próximos 10 años entonces Ahí eh, eh, regresamos acá a Japón y le ganamos a Irán dejándolo en 56 puntos. Bueno, ya 4-4, ¿no? Eh, estábamos parados en otro lugar. Eh, en, en la ventana 5 ya sabiendo que no íbamos a contar con Hachimuni y Guataná de más. Eh, bueno, ¿cómo íbamos a reaccionar a eso? Ganamos los dos de locales. Eh, a Qatar y a Kazajistán, eh, sin jugar muy bien en ataques, eh, pero pudiendo manejar situaciones que eh, antes no podíamos. Eh, y, y llegamos a la última ventana, ¿no? Y en el cual pensamos que teníamos que ganar uno, no los dos, eh, sabíamos que seguro los dos, pero pensamos que con uno podía ser Y llegamos al partido con Irán en Irán y jugamos el mejor partido ofensivo de todas la, la ventana haciendo 96 puntos, este, con un porcentaje de tiro altísimo. Eh, ya con el equipo jugando este, bien, ¿no? Eh, tanto Gieschima como este, eh, Takeuchi, siguiéndolo a Faseca. Eh, eh, con un funcionamiento colectivo bueno, eh, Eh, nos veíamos con muchísima chance de posibilidades, pero eh, fue todo un proceso eh, en el cual eh, la respuesta desde el 0-4 no era, no era coherente pensar que íbamos a ganar 7 y 8. Porque también lo que pasó, Fabián, fue que 0-4 es perder todo y 8-0 claro, es ganar sí. todo. Eso pasa pocas veces, ¿viste? que tienen que ver sí. muchas cosas, que tienen que ver con una mejora real y clara. En, nuestro, ...en nuestra anotación de dos puntos y el rebote... Eh, ...se tiene que dar con un funcionamiento mejor... ...se tiene que dar con que además... este eh, ...que acompañen... Eh, ...que, que estén las... ...buenos partidos en los momentos claves... ...bueno, un montón de cosas que pasaron... Eh, que, se, ...que se dieron para que hemos vuelto... A ...una situación increíble... Y, ...bueno, este, por lo tanto... Más contentos estábamos y más este, valoramos toda esta situación. Julio, que qué te dijo la dirigencia? Primero con ese 0-4 de arranque y después con este 8-0 que además lo deposita en un mundial luego de mucho tiempo. Eh, bueno, con el 0-4 yo notaba dudas, ¿no? Pero siempre ellos eh, eh, son este, educados, respetuosos, formales, pero se se notaba duda y, y nerviosismo. Eh, la clasificación con los dos primeros ganados calmó un poco la, las dudas y cuando ya nos pusimos 4-4 esperanza, ¿no? sobre todo eso que pasó con la entrada de estos tres jugadores que le cambiaron la cara al equipo. A partir de ahí eh, mucha condición y ahora mucha afección, la verdad que... Ayer cuando llegamos al aeropuerto había muchísima gente en la rueda de prensa posterior, este, una repercusión sin precedentes, este, y bueno, como, como dije no, eh, cuando en la primera pregunta que no sé si se escuchó, ¿no? Eh, yo creo que eh, estoy muy contento no por la JBA porque creo que con, eh, por la selección de Japón, creo que con La gestión del negocio que ellos tienen, la presencia en el Mundial y en el Juego Olímpico, eh, va a hacer que ellos puedan eh, impulsar un crecimiento del básquet, ¿no? Y una promoción y una difusión del básquet dentro del país que, que lo va a ayudar a hacer crecer eh, la actividad. Y también para el, los jugadores y el equipo poder jugar contra los mejores, eh, eh, Si podemos competir dignamente va a ser también un crecimiento para los jugadores y para el equipo. Así que hoy, digamos, eh, uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, pero hoy por acá es todo felicidad. Claro, me imagino que sí. Y con equipo completo, ¿qué Japón vaticinás para eh, lo que será su quinto Mundial en la historia? A pesar de que la proyección y el gran objetivo que te, te habían planteado la dirigencia era Tokio 2020 mira lo que yo pienso es que eh, nosotros podamos, podemos ser eh, mejor que nosotros mismos, una, una versión este, quizás mejor que la que tuvo eh, Japón en mucho tiempo. Después que tengamos a Hachimura y a Watanabe, no significa que tengamos más que Australia o que Canadá que pueden tener ocho NDA o que Serbia que con los Nueva Euroliga o España entonces eh, en ese punto eh, es importante que eh, que yo pueda transmitirle eso a, la, a las autoridades y al equipo como entrenador para poder guiar de la mejor manera eh Yo creo que tenemos que tener un objetivo de ser nuestra mejor versión y tratar de competir. Eh, plantearle una expectativa eh, a cuatro meses que no tenga que ver nada con nuestra historia reciente o con nuestras posibilidades, lo puedo llegar a hacer, eh, ir a un lugar equivocado. Entonces, eso es lo que pienso. ¿Viste? Después, cuando empiezan los partidos, uno siempre intenta ganar y, y, y los partidos hay que jugarlo siempre, pero en ese aspecto pienso que En, para este campeonato mundial en cinco meses, para esta primera vez es importante trabajar muchísimo bien jugar partidos internacionales antes de llegar eh, Japón hace mucho tiempo que no juega un partido contra alguien que no sea de Asia ¿viste? Eh, entonces jugar contra equipos de América y de Europa algunos partidos antes del torneo para eh, poder jugar eh, Eh, ganar un poquito de experiencia para el torneo, ¿no? La última de mi parte, y más metiéndonos en lo personal. ¿Cuál fue tu, la barrera más difícil que tuviste que atravesar o superar acá en Japón? Digo, porque estaba el idioma, la idiosincrasia del básquet, el no conocer el terreno, y a la vez estar lejos de la familia. ¿Qué fue lo que más te costó? Y bueno, la verdad que existe el, el, el, la, la decisión perfecta. Una es la, la profesional y la otra es la personal. Las dos cosas... Este llevaron un esfuerzo extra que yo tener, por eso estoy también tan satisfecho o, o, o tranquilo no con, eh, eh, con con la tarea realizada. La verdad que como este como entrenador en, no, no te estoy hablando del nivel deportivo, la necesidad de poder eh, de vencer la barrera idiomática, de sentido del sentido común de un lado y del otro del mundo de este, la forma de manejarse en el deporte poder conocer, entender y hacerme entender ha sido una exigencia muy grande tanto para Herman como para mí eh, nosotros hicimos acá eh, todo lo que sabemos para poder eh, este, <risa> rendir y ¿no? eh, eh, Esto es un, la verdad una experiencia muy grande para nosotros como entrenadores y, y como personas y bueno, también un acompañamiento de la familia y un esfuer... digamos, mi esposa con hija vino tres veces a Japón, este, se pasó tres meses acá para acompañar, yo hago muchos viajes para poder estar también con mi familia, misma situación. Para Herman, que bueno, él es, este digamos, de lo que le corresponde al entrenador, un 49% es de él. El 51% todavía es mío, pero bueno, un 49% de <ríe> también es un gran trabajo acá. Eh, wow, qué sé yo, uno te escucha hablar y la verdad que era un, una empresa complicada y no lo solamente de lo deportivo, ¿no? Y, y la verdad que me gusta... A mí estas cosas, este, me gusta ponerlas en caja, ¿no? O sea, eh, me parece que, eh, capaz que me corregís sí, y está todo bien, pero creo que fue uno de los desafíos más eh, importantes. Eh, no, no estoy hablando de importancia del lugar del de, de, de basquetbolístico, ¿no? Porque una vez que uno dirige el Real Madrid, Boca y todos los equipos, que la selección argentina y todos los equipos... Que San Lorenzo, dirigido, San Lorenzo. San Lorenzo, claro, exactamente, digo... Este, me imagino que este fue un reto un reto muy grande que, que tuvo mucha mezcla ¿no? de lo personal y, y también este, como dijiste recién y me quedo con eso eh, tuviste que echar mano al 110% de lo que habías hecho en toda tu carrera ¿no? tal cual, como, como lo dijiste Fabián eh, no de lo deportivo pero como entrenador eh De, de, o como líder de persona eh, fue eh, una el, el desafío más grande de mi carrera y como, y en lo personal te digo que en estos dos años acá, he aprendido un montón de cosas enriquecedoras y que quizás no vivía una situación de este, así de, de, de aprendiz de cosas nuevas eh, desde que No sé, cuando con 25, 26, 27 años sos una esponja y entran una montón de cosas nuevas, ¿no? 30 años. Bueno, eh, la verdad que este, ha, ha sido una experiencia extraordinaria. Después veremos cuánto tiempo eh, más es y, y cómo sigue, pero eh, la verdad que eh, no, no podría estar más... Este, convencido, agradecido de haber vivido esta experiencia, muy contento, imagino y me parece que es una obviedad y ya vamos cerrando la nota y te agradecemos el contacto y, y hacemos un saludo extensivo a Herman este, para que la, la, lo felicites también a él de parte nuestra, digo, es una obviedad lo que te de así que te felicito ah, bueno, bueno, mandale manda un, un beso, un beso enorme y también la felicitación en el caso Imaginé cuando dijiste el 49%, imaginé que andaba por ahí cerca. <ríe> no, no, ah, no, no, es totalmente es innecesario, ¿no? Porque no, lo olvido, y el está, se me da, ¿no? No es para sí, no, sí, yo sé, yo sé. Digo, en ese momento cuando se logra la clasificación... No sé, me, me, un segundo en tu cabeza, León de le, le, todos los amigos de San Andrés, un repaso, tu familia, un repaso por tu carrera. ¿Qué pasó en ese segundo, aparte de la felicidad por la clasificación? Eh, la verdad que lo compartí con eh, la gente que, que estoy haciendo el trabajo acá, ¿no? Tanto, o sea, en primera instancia con Herman y después con las personas del equipo... Eh, en, en los primeros momentos eso. Después, rápido, eh, mi familia, porque, eh, nada, porque, digamos, son sostén y, y mi compañero de viaje en toda la situación, y son lo que eh, eh, más me importan siempre. Y, y después ya, en la... Este, la vuelta al hotel y, y, y que fuimos para el oporto rápido y todo, y, y el viaje largo de regreso, eh, siempre León y, y siempre eh, el, eh, el baje argentino, los entrenadores argentinos. Eh, eh, para mí siempre lo que más me ha importado eh, es lo que los jugadores y los entrenadores eh, eh, lo que yo le pueda transmitir o lo que el lugar que ocupe o la mirada que ellos tengan de mi actividad, ¿no? De, o de lo que yo hago. Eh, siempre eh, siempre fue primero eso para mí. Eh, así que eso fue un poco en lo que pensé. Pero tampoco... Eh, de, de, de, yo creo que no... Que tampoco ese algo, nada del otro mundo, ni algo que los demás tengan por qué estar eh, este, elogiando tanto, ¿no? sino más del disentimiento de, de, personal, del esfuerzo realizado y del resultado conseguido. ¿sí? No, bueno, no, yo la verdad que, este, bueno, voy a, voy a disentir un poco con vos, pero obviamente que vos sos el que, el que siente eso y está bien. Para mí, la verdad que fue una alegría muy grande este y y, uno, y un orgullo un orgullo para, para también para el básquetbol argentino el hecho de que haya podido meter a Japón así que de todo corazón te, te felicitamos todos este has, el, has puesto una de más la vara alta en el exterior y en este caso con, con la selección de Japón así que nada, lo mejor para la vuelta felicitaciones de todo corazón nuevamente y han hecho un gran trabajo no sé, no sé muchas gracias Y bueno, nada, un abrazo para todos. Dale, dale, nos encontramos a la vuelta. Julio Lama, sé ¿eh? con, con Japón este y, y clasificada ya Herman Mándole, todo el equipo técnico de, de, de Japón metiéndose en este Mundial y que va a terminar este ciclo con el Juego Olímpico. Así que una, una gran alegría para en principio para Japón y también para el básquetbol argentino por esta super superclasificación. Santi, que como contaba Julio en otras notas que hemos hecho durante estas ventanas, bueno, vencer el tema del idioma, la, la filosofía, la idiosincrasia y todo eso, este fue un poco eh, el...